a Walter Bernal, que es de la comisión, mandato cumplido del de barrio Butaló, para, para que nos eh, conteste si eso es así y si realmente, este, cómo lo tomaron, sobre todo los vecinos y vecinas que han soportado de todo en ese barrio. Buen día. Hola, buenos días, saludamos a todos los días. Y bueno, a perro flaco no hay pulga que le falte para rascarse, dicen, ¿no? <risa> ya nos tenemos que reír un poco porque esto es una joda, sinceramente es una joda. Sí, eh, vimos que la sobra no avanzaba, que solamente estaban deprimiendo napas haciendo las perforaciones de presión de Napa en avenida Perón, que aprovecho a decir que nos han dicho que estaban muy altas, y no vimos obreros trabajando, vimos el obreador parado, entonces, por supuesto, fuimos en busca de información a la municipalidad, no nos dijeron nada, y nosotros, como somos vecinalistas que nos movemos, tomamos contacto con gente de la empresa, y sí, nos dijo que le habían pedido que, por favor, hasta el lunes, para a la sobra, porque no tenían inspectores municipales, ...para cortar la avenida Perón, para hacer el traspaso eh, por el tránsito... porque ...debido a la cantidad de problemas que tenían el resto de la ciudad... ...tenían todos los inspectores municipales ocupados. Pero, ¿viste? Esa fue la respuesta que le dieron. Esa fue la respuesta que a nosotros nos tramita gente de la empresa... ...que es la municipalidad le había dicho. Eh, no tuve una respuesta en forma oficial porque hemos ido y... ...uno está en una reunión, el otro en otro lado, en otro en otro lado... ...es más de lo mismo, siempre lo, el hilo se corta por los vecinos pero sí es eso irrisorio, porque yo me ofrezco a ponerme un chaleco gratis, le corto y le ayudo, y yo creo que debe haber algunos caminos alternativos para que salir por el barrio Butaló o por otro lugar, o sea, me parece irrisorio que gente con títulos grandes que, que estuvieron en la universidades no les dé la cabeza para a, eh, a realizar una vía y no parar una empresa, y no parar a un barrio, y no seguir sufriendo como venimos de hace mucho tiempo los vecinos. Bueno, vamos a esperar hasta el lunes, eh, y el lunes veremos qué medida tomamos porque ya nos están tomando a todos de tontos. Hoy es viernes, eh, ahora no están trabajando, no van a trabajar el sábado y posiblemente el lunes tampoco, hay que pensar que en algún momento tienen que, algunos inspectores, irse a este lugar a cortar la avenida Perón. ¿Qué tiene que hacer la empresa para que corten la avenida Perón y puedan seguir trabajando? Mirá, eh, eh, esto está, nosotros veníamos viendo la paralización de la obra hace uno o dos días, creo que el miércoles o por ahí, lo que pasa es que, bueno, muchas veces uno tiene que esperar... Eh, Pasó a comprar un material, yo, ¿Qué pasó? ¿Compraron materiales o qué? El, el traspaso de la Perón, van a conectar un caño directamente a una de las bombas de cloaca, eh, porque ese va a ser el famoso canal aniviador que nosotros habíamos pedido. O sea, el Butalod 3, Vial y Jardín, van a descargar los líquidos cloacales en esa zona y el, el, nos va a quedar libre la macachín y en caso de un colapso de la macachín va a descargar los líquidos cloacales que bajan de todos los barrios, Butalod 2 y 1 y demás, a, hacia, hacia, el, hacia ese lugar. Mirá, también nos enteramos... Eh, que gracias a Dios, desprendimos eh, varias, varias veces a San Jorge, la calle Macachín ya estaba en condición de ser asfaltada, Fíjate que habían hecho ya la, la empresa, había hecho todos los, los cruces que hacían falta, porque ellos quieren terminar la obra, porque a ellos les conviene terminar la obra, o sea que estamos en condiciones ya, eh, eh, timbre para el Secretario de Obras Públicas, ya está en condiciones la, la calle Macachín de ser asfaltada, y ya fue adjudicada en el 1 -1 del 19 de la empresa, así que timbre, timbre, empiezan a asfaltarse a la calle Macachín, no hay más pretextos, no hay más vuelta, porque la empresa nos informa que ya todos los problemas que había, lo, las conexiones, Que se debían de hacer para no romper la macachín... ...ya fue, ya fue hecha, o sea que la, la empresa lo decía terminar... ...bueno, ahora que se nos presente... Es, ...mañana va un gorrión... Plan, ...poner un huevo en la avenida Perón y vamos para una hora... ...estamos un poquito, creo que no tomaron dimensión esta gente... ...me parece que todavía no tomó de dimensión... ...de lo que vimos, venimos padeciendo y sufriendo los vecinos. Una respuesta más allá que no hay una respuesta oficial... Esta, esta respuesta que le da la empresa, ¿a ¿ustedes cómo la toman? Digamos? ¿Ustedes le creen que realmente es así o que la municipalidad tendría que tener otras opciones para que se pueda cortar la perón y se pueda transitar y también la empresa trabajar? Sinceramente, si la empresa no miente, no nos veo por qué, porque no tiene ningún compromiso con nosotros y no tiene ningún compromiso con ellos. creo que por una cuestión de, de trabajo y de dinero le conviene que la, la, la, la avance. No creo que no vayan a mentir por mentirnos, no lo veo de esa manera, nunca nos mintieron, siempre fueron gente que realmente los vimos trabajar en territorio y trabajaron en forma eh, consciente y cuando nosotros le hemos planteado algunas circunstancias, la, la han solucionado, o sea, no lo veo. Lo que sí yo fui en busca de respuesta municipal, no me la han dado, entonces me creo, tomo y les tramito a los vecinos la, la, la parte que me están diciendo, porque todo chévere, se paró la hora, se paró la hora, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No encontramos una fuente, fuimos a la otra. Me parece que vos vas a las dos fuentes. Bueno, una fuente no informa esa. Que diga la municipalidad lo que realmente pasa. Pero que, ¿por qué está parada? Hoy está parada. La, la, la realidad, hoy la hora, lo único que se está trabajando es haciendo el eh, posos para la depresión de Napa. Pero la empresa no está trabajando. La relación entre la municipalidad y la comisión, mandato cumplido del Budalo, ¿cómo es? Mira, eh, nosotros en todos los gobiernos lo que pretendemos es ayudar y colaborar. Si algún intendente entiende, o algún, alguno que corpa algún cargo político entiende que nosotros somos los ojos y los oídos gratuitos de ellos, se van a dar cuenta que nos tienen que incorporar para trabajar. Porque si a nosotros nos incorporan y nos dicen, sí muchachos, miren, fíjense, debido a esto, debido a esto no vamos a poder trabajar hasta el lunes, nosotros bajamos línea a los vecinos, no nos preocupamos, esperamos el lunes y está todo bien, pero lo jodido, lo incómodo, lo malo, cuando tenés una población irritable. Porque esto no viene de un día, venimos luchando desde antes de Francisco Torroba, estamos muy irritables todos, que quedemos en la nada. Eso es lo, lo malo de esto. Entonces tienen que darse cuenta que tienen que ellos dialogar con los vecinos, no deben cerrarse como la anterior gestión municipal, deben abrir, deben conversar con los vecinos, que para eso nosotros los elegimos, para que hablen con nosotros, nos tramitan y nosotros bajar la línea que corresponda. No, muchas gracias. No, gracias a ustedes.